Los jugadores desafectados de, de este proceso son, además de Daniel Amigo, que, no, que era un invitado, José Vildoza, Eric Flor y Roberto Acuña. No, no, igual ya en Bahía Blanca hay que jugar como si no estuviéramos clasificados. Vamos a jugar. Eh, con un desgarro de 7 milímetros, así que hay, a, hay que esperar, si Dios quiere, a, a Córdoba, que es donde queremos tenerlo. ¿no? No, no debería, ¿por qué? Tener más errores ni más distracciones. No debería. Yo... No sé, no, no, bueno, obviamente con el correr del tiempo, no, porque también la, la, la genera, famosa generación dorada jugó con esta edad. En Indianápolis tenían esta edad y no tenían tantos errores. Bueno, nada, habrá que corregir. Yo igual creo que no tenemos tantos errores. Eh, sí tenemos, eh, a veces, porque, bueno, al jugar con 12 jugadores todo el tiempo hace que... Que, que, el, que el equipo no tenga una línea tan definida como uno quisiera pero quizá no, no, no sé de dónde podemos jugar pero no deberíamos tener errores al menos errores no forzados podemos tener errores porque los rivales sean mejores que nosotros y sí por ahí a una selección más intensa más dinámica más versátil porque si nosotros jugamos un juego estático se nos va a complicar ¿Qué te gustó hoy del partido de hoy, Sergio? ¿Qué te gustó de, de Brasil hoy? Eh, nada más, yo creo que lo del mismo del todo el torneo. Supimos adaptarnos rápidamente a la ausencia de escola, que nosotros tenemos muchas cosas que están hechas porque existe escola, ofensivamente hablando. Y, y no, no, no, no ni siquiera en ningún momento nos pusimos a, a pensar en la ausencia de él, simplemente fuimos y.. y Hicimos lo que hay que hacer, que es potenciar las presencias y, y jugar al juego colectivo. Me parece que hoy hubo momentos y momentos, pero también las rotaciones, vos cuando vas bien en un partido, como íbamos nosotros en algún momento, no haces tantas rotaciones, pero en un partido de preparación estás obligado a hacerla, sobre todo en un partido donde el entrenador tiene que definir los cortes. Entonces, yo no puedo venir a definir los cortes y que determinados jugadores no jueguen, no pisen la cancha un minuto. Poder puedo, pero sí. me parece que, que lo mejor es que todos tengan una nueva oportunidad antes de ser confirmados entre los 12 o, o, o confirmados como corte. ¿no?